Conmigo ayer soñé contigo Estás en mi mente, ya no puedo arrancarte. Si tú me enamoraste y después me abandonaste, traté de buscarte, no pude encontrarte. ¿Cómo tengo que hacer para poder olvidarte? Hacer soñé contigo. Ayer soñé contigo Ya no puedo arrancarte si tú me enamoraste y después abandonaste